Buenos días, tardes, noches, mañana O lo que sea que estén pasando mis queridos Que hubo escuchas Bueno, tengo un aviso aquí para todas las bandas Que nos estén escuchando o los integrantes de alguna banda Va a haber un Festival de rock Y ustedes pueden participar Este festival Es de parte del grupo Fusion Art Y se llama Alternart. Miren qué coincidencia, ¿no? Las dos terminan con Art, quién sabe por qué será Y bueno, pues los participantes Van a poder tener este un, un posible contrato con el grupo funcionar para su representación Además van a poder tocar en un escenario profesional Pueden vender sus demos si es que los tienen Y van a ser entrevistados y, y promocionados en varias radiodifusoras Como son Cadena de Oro México, Planeta 2013, Relax FM En Fórmula Rock del grupo Fórmula Y aquí en Kibo Radio el programa de Universales Terror Va a ser el encargado de pronunciarlos y entrevistarlos Y bueno pues las bandas este, se van a evaluar por su propuesta Su música, su imagen, su, su interpretación, su originalidad, su ejecución Su disciplina, la puntualidad y qué tanto prenden al público Y bueno los requisitos para poder participar es este, que sean una banda De rock eh, en cualquiera de sus modalidades, ya sea alternativo pop, rock, pop, punk, grunge, start, blues, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tener de 3 a 7 integrantes, no pueden tener invitados, eh, tienen que tener un show o, que dure aproximadamente 30 minutos. Eh, tener dos canciones originales, las demás podrán ser covers y la duración de las pistas debe de ser de. Más de un minuto y menos de cinco minutos No se vayan a explayar Y cantar en la casa vida Y esas cosas, ¿verdad? Y bueno, los requisitos espero Podérselos eh, poner aquí En un comentario, porque son muchos Y si no me van a robar tiempo del programa Y bueno Eso es todo para las bandas, estén pendientes Y recuerden, pues Universal Estéreo va a poder entrevistarlos Vamos a poder promocionar, así que es una Muy buena oportunidad para todos los que quieran Vivir de la música Y si no, pues bueno, es para una oportunidad para divertirse Y bueno, vamos a empezar ya con el programa Hoy déjenme decirles que les tengo preparadas una sorpresa a todas las mujeres Porque, como saben, en esta semana fue el Día de la Mujer Y pues este homenaje que les voy a hacer en este programa Va a ser poniendo puras canciones de mujeres bueno, donde las vocalistas son mujeres O donde lo importante es la mujer en la banda Y vamos a empezar con esta canción de Joan Jett Esta chava que se hiciera famosa por cantar este hit Que la canción no es de ella Pero ella la hizo famosa como es I Love Rock and Roll Y bueno vamos a escuchar esta, esta canción tan pegadora, tan famosa en sus tiempos Y regresamos después de esto By the rest of my shit. I knew he must have been about seventy strong. bueno, regresamos para seguir poniéndoles más canciones donde las mujeres son las líderes. Y bueno, la canción que sigue es del grupo Shocking Blue. Este grupo que sacó una canción que se llama Nunca te cases con un ferrocarrilero. Nada más que en inglés, nada más que es más difícil de decir y por eso lo digo en español. Para decirlo rápido. Y bueno, la canción que les voy a poner es una canción que alcanzó el número uno en el 1970. Y pues... Es una buena canción, tiene un ritmo muy setentero, así que no esperen nada muy bueno. Esta banda holandesa es, me parece, con la voz de Maris Caberes. Vamos a escuchar su canción, que también es la más famosa, que se llama Venus. Regresamos después de esto. He's Y vamos a seguir con una banda irlandesa Que yo creo que podría ser fácil La banda irlandesa más famosa de todas Donde la particular voz de su vocalista Dolores O'Riordan eh, Le ha dado un toque especial a la música En especial después de haber sacado su gran Y mejor éxito El cual es Zombie Y para los que ya se ubicaron, Estamos hablando de esta banda Cranberries Que... Bueno, la verdad han tenido un estilo muy bueno, han han pegado desde que salieron hasta la fecha, siguen teniendo sus buenas presentaciones Y la voz de esta esta chava Dolores, eh, pues es muy particular, este últimamente ha sacado también canciones como solista, de las cuales no le he tenido mucha mucho seguimiento Pero bueno, vamos a escuchar una canción que no va a ser zombie porque ya estoy hasta el gorro de escucharla esa canción Esta canción que se llama Animal Instinct Que para mí es su mejor canción Incluso mejor que la de Zombie Obviamente en una opinión personal Pero bueno, cada quien se hará A la idea de cuál es la mejor canción De este grupo irlandés Bueno, regresamos después de escuchar Animal Instinct Y bueno, la canción que sigue es de un grupo que estaba conformado por puras muchachas, muchachas guapetonas. Bueno, no es cierto, nada más dos estaban, estaban bien. Las otras... Y ahí pasaban. Y bueno, este grupo que pues ya es un poquito más pop, de pop de los ochentas, eh, y aunque se oiga así pop de los ochentas, bueno, no era, no era el pop feo, era cuando todavía no se corrompía y se hacía comercial. También tocaban más bien pop rock y más o menos esas cosas. uno Este grupo que se llama The Bangles, la canción que les voy a poner es una que se llama Caminando como un egipcio. Y bueno, esta canción tuvo la particular historia de que cuando salió el video hacían un pasito tan chistoso donde imitaban los jeroglíficos egipcios que marcó una época del baile de los 80s el cual era ridículo, ¿no? Este, y, ya, y lo sabemos porque pues, si estaban imitando los jeroglíficos egipcios pues no se da de haber visto como que digamos ay qué padre vamos a bailar todos así ¿no? bueno como sea los dejamos con esta canción y regresamos después para seguir poniendo más de estas mujeres que nos hacen deleitar nuestros oídos claro está, regresamos después de esto Y bueno, ya pusimos una canción de los 70s, De los noventas Y de los ochentas Y bueno, ahorita otra vez vamos a, la, a los noventas Con este grupo llamado Four non Blondes, El cual al principio sí estaba eh, Formado por puras mujeres Pero después se salieron dos Y entraron dos hombres Pero la cantante seguía siendo este, La principal imagen De este grupo que nada más tuvo realmente Una canción que pegó O más bien un disco que pegó La, cansan, la cantante que se llama Linda Perry Que usaba sombreros así estilo Slash Y como el nombre del grupo lo dice el, Ninguna de las integrantes es rubia Y de hecho todo empezó porque se les quedaban viendo feo en una pizzería Una pareja con su hijo que eran muy rubios Entonces desde ahí decidieron ponerse el nombre de Cuatro mujeres no rubias Pero bueno, vamos a escuchar esta canción Que se llama What's Up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 I'm y bueno ya para despedirme como ustedes saben siempre pongo una melodía al final de cada programa y pues bueno la melodía también va a ser interpretada por una guitarrista mujer una americana de atlanta que se llama Kaki King, este, ustedes a lo mejor han escuchado algo de ella, si vieron la película de August Rush, Escucha tu destino, donde un niño toca la guitarra magistralmente, pues bueno, la que realmente estaba tocando era esta guitarrista, eh, toca bastante, bastante bien, es una guitarrista, la única mujer guitarrista que en la revista Rolling Stones la ha catalogado como dios de la guitarra, Y pues bueno, vamos a escuchar una melodía de la película de August Rush Porque eh, desgraciadamente no se pueden descargar sus canciones tan fácil como me gustaría Porque no es muy conocida que digamos Por lo menos en internet todavía está un poquito eh, este, difícil de encontrar sus melodías Y pues bueno, yo sé que no soy muy rico para andarme comprando los discos originales Pero ni esos los venden Así que bueno, vamos a escuchar esta melodía y recuerdo en que cualquier comentario, duda, aclaración, petición, lo que sea, lo pueden dejar este aquí en el podcast o, o bien mandarme un mail a fernanda.quiboradio.tk Y yo les deseo que se sigan pasando una linda mañana, tarde, noche, atardecer... Eh, fin de semana, vacaciones, lo que sea que estén pasando en este momento y recuerden que todo esto va dedicado a las mujeres que nos han influenciado tanto a nosotros los hombres a lo largo de nuestra vida, este, mamás hermanas, este, hijas y las primas y pues también a las abuelitas y a todas las mujeres de este mundo, les deseo una muy bonita semana, un muy bonito año y una muy bonita vida hasta la próxima